Vamos a charlar unos minutos con el diputado provincial y jefe del bloque del Partido Justicialista, Espartaco Marín. Espartaco, Pablo Cucharini, eh, Jonathan Moleker, te saludan, buenos días. Hola Pablo, Jonathan, ¿cómo va? Bien, eh, Espartaco han presentado un, un proyecto del bloque ahí en la Cámara de Diputados eh, uno, bancando eh, este decreto del gobernador Carlos Berna eh, que se del pago de ganancias eh, a los estatales. Sí, sí, en realidad hemos presentado una resolución el día de ayer conjuntamente con el diputado Robledo Vilescano de nuestro bloque con el objetivo de manifestar nuestro apoyo al decreto este, dictado por nuestro gobernador en su momento y avalando desde lo político una medida que creemos que es justa primero para el sueldo de los trabajadores y creo que se equipara en conceptos salariales desde el punto de vista Este, laboral, con el resto de por lo menos del Poder Judicial en la provincia de La Pampa, por resolución del Superior Tribunal de Justicia con otras provincias como Río Negro, Chubut y Santa Cruz con otros poderes como el Poder Legislativo Nacional y con también el Poder Ejecutivo Nacional, y creemos que si todo este tipo, este tipo de medidas está avalado por una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se equipara al resto de los superiores tribunales de las provincias, también puede equipararse el resto de los trabajadores del Estado. Y, y la queja que, que han expresado algunos dirigentes de, de Cambiemos, eh, bueno, eh, la Municipalidad de Santa Rosa, el intendente que dice que no va a adherir a esto, ¿qué, qué posición tenés vos con respecto a esto? Eh, con respecto a la, a la... A ver, el intendente ha manifestado la, la no adhesión hasta... Pretendo ser comprensivo por una situación de gobernabilidad del Intendente, ¿no? Recordemos que hace poquito recibió una TN eh, por 50 millones de pesos. Mm. Supongo que tiene que ver más con una identidad, no sé si ideológica o no, pero sí una, una, una garantía de gobernabilidad. Eh, creo que tiene que ver más con eso que, que con otra cosa, porque si uno no analiza desde el punto de vista... Este, la justicia social nadie se podría oponer a que un trabajador perciba más dinero en su salario. Y desde el punto de vista constitucional, si bien puede ser achacado, eh, también es cierto que, como te decía recién, otros poderes del Estado lo tienen. Entonces, ¿por qué no extenderlo los beneficios que hoy goza, no solamente los jueces, sino los funcionarios de la justicia y los empleados de la justicia de la provincia de La Pampa, al resto de los empleados de los otros poderes? Mm. Eh, eh, ¿A los diputados eh, les afecta ganancias? Sí, sí, claro. Los claro. Bueno, ministros, los diputados, sí. Eh, ¿Y con esto quedarían exceptuados? ¿Pagarían menos? Pagamos menos porque, se... porque también escuché ahí que había algunas apreciaciones, o sea, pareciera que nos pretenden correr por izquierda aquellos que, que, que en su momento... aquellos que cobran de la misma manera que nosotros también, ¿no? Convengamos. Eh diciendo que debería exceptuarse a funcionarios o ministros o diputados. A ver, desde el punto de vista de político, yo no voy a caer en esa, por supuesto, que si la decisión política es exceptuar a los, a los legisladores, estamos con eso. Pero si uno hace un análisis desde el punto de vista salarial, las compensaciones análogas fijadas por acordada de la Corte Suprema y luego por resolución del Superior Tribunal de Justicia son las mismas, Que, son, que, las, que las tienen aquellos empleados públicos estatales como aquellos este, funcionarios, ministros, diputados y la diferenciación en la deducción de ganancias por las cuales se tributa menos, no es que se exceptúa de ganancias sino que se tributa menos, nosotros seguimos pagando ganancias pero en menor cantidad, uh -huh. son este, identificadas en, en virtud de la resolución y de la acordada de la Corte Suprema, que especifica claramente cuáles son los conceptos salariales por los cuales no se tributaría ganancias. Entonces, no es una, una discusión sobre quiénes son los sujetos que tributan o no ganancias, sino la discusión, mejor dicho, la, la resolución y el decreto posterior del gobernador, tiene que ver con especificar las deducciones por las cuales se tributa o no se tributa ganancias. Y esa es la discusión. No hablamos de si los jueces sí, si los jueces no, si los funcionarios sí, si los funcionarios no, si los diputados sí, si los diputados no. Tiene que ver con las compensaciones análogas fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, y desde el punto de vista constitucional, eh, donde Cambiemos dice que bueno, eh, un decreto no puede eh, modificar una ley nacional, eh, ¿qué posición tenés de esto? Desde el punto de vista constitucional, quien ejerce el control de constitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos pasó, por ejemplo, con una ley aprobada en el año 2010, 2011, recuerdo, que tenía que ver con democratizar la justicia. Ustedes se deben acordar. El proyecto de Cristina en su momento, avanzado en ambas cámaras, donde fue aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaró nula la ley y no se pudo aplicar. Esto quiere decir que en Argentina existe un control de constitucionalidad por parte de la Corte. Y si la Corte, quien ejerce el control de constitucionalidad, ha dicho que los jueces y los funcionarios pueden exceptuarse de este tributo, eh, de la misma manera, nosotros como poderes del Estado, siendo del Ejecutivo o del Legislativo, podemos gozar de ese beneficio. Y en todo caso, si hay una apreciación distinta de parte de la Corte de fallar en contra de lo que la misma Corte ha dicho, ¿no? que, ponerle que suceda, bueno, será una discusión judicial que dirimirá en, en, en ese poder, que lejos estoy de querer interferir, simplemente hago mi interpretación. En este caso me parece que si la Corte ha dicho en una acordada que estos beneficios son para sus empleados, eh, como uno de los poderes del Estado, los mismos beneficios deberían, de hecho lo gozan hoy, tanto otras provincias, como también el Poder Ejecutivo Nacional, como también el Congreso Nacional por la Ley 24.600. El tratamiento que se le va a dar a este proyecto de resolución, ¿cómo viene? ¿ingresa esta semana? Sí, lo, lo vamos a presentar en el día en la fecha, seguramente será un tratamiento en la Comisión de Legislación General, donde esperemos tener una discusión acorde con el resto de las fuerzas políticas. Uh -huh. eh, yo creo que, que va, va a ser aprobado, por lo menos en mayoría, por... Por, por las distintas fuerzas políticas, no solo por, por una cuestión de los distintos bloques, sino también se han expresado la intersindical sobre esto, se han manifestado a favor muchos de los dirigentes sindicales, con lo cual me, me parece que hay un consenso generalizado. A ver, me resulta muy difícil que algún legislador pretenda oponerse desde el punto de vista jurídico o constitucional, cuando desde el punto de vista social significa mayor nivel de ingreso del salario del trabajador. Eh, la verdad que va a resultar difícil para aquel legislador que pretenda ponerse en este sentido. Eh, pero bueno, tenemos la discusión en, en las comisiones y en el recinto. Bien, Espartaco, eh, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No sé si quieres agregar algo de este otro tema. No, no, no, nada más, le agradezco el tiempo y, bueno, un saludo a la audiencia también. Bien, la palabra de Espartaco Marín, el jefe del bloque de diputados eh, del Partido Justicialista, ahí en la Cámara de Diputados, en la Legislatura Provincial, eh, dándonos algún detalle de esta iniciativa que presentó junto al diputado Jorge Lescano